Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El creador necesita soledad, pero el confinamiento no es soledad, el confinamiento es Otra cosa, el creador necesita construir un mundo sobre el cual vive, al contrario de lo que podríamos pensar, el creador necesita vivir, el escritor, el guionista no está creando en estos momentos, los hacedores de mundos están paralizados, están como el mundo. ...lo ven desde lejos, algunos lo ven deformado... ...pero lo ven desde las ventanas o desde los balcones... En ...la mayor conexión con el mundo es, en el mejor de los casos, en la compra... ...eso que antes era racional y que ahora es impulsiva... ...pero las cuentas son ahora mucho mayores. Ese es el riesgo, que el impulso gobierne los actos, ese es el peligro... ...muchas veces el impulso es un parapeto del miedo y la angustia... No nos dejemos llevar por sentimientos primarios, entre los miles de riesgos a los que nos enfrentamos, ese es uno. La puerta se abrirá, sí, se abrirá, muy pronto, dentro de unos días, y no tenemos que tener miedo al sol, no tenemos que tener miedo a salir. No sé cuántos en días llevamos, en más de 20, esto es la historia, hoy nos hemos llevado un pequeño chasco, más de 600 en víctimas, llevábamos en varias jornadas en que la cifra bajaba, pero hoy no, es una cifra terrible, inimaginable, horrible, pero vamos a quedarnos con lo positivo, descienden los contagios y las altas ya son más de 62.000. Esto es el Arroz de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las cuatro y media de la madrugada. Desde ahora mismo, saludos en Andrés Bruno Carriñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con Miguel Jurado al frente de la parte técnica Silvia Casasola, en la codirección Javier Sevillano, en la redacción y producción y nuestros contenidos son los siguientes. Antes de nada os recordamos en la página web OndaCero.es, OndaCero.es, la radio en la que contamos todos. Y contamos absolutamente todas las informaciones y todas las noticias de esta desgracia que estamos viviendo, que no queríamos contar nunca, pero la realidad ha venido así. Onda Cero os está contando, onda OndaCero.es es la página web y, por supuesto, en Altera, en las emisiones. Nuestros compañeros de los servicios informativos están al tanto de todo lo que ocurre. Y también hablaremos del tema en la tertulia de esta noche. Hoy se ha hecho historia, se ha dado una imagen que va a estar siempre, siempre presente. La imagen del Papa, Misa de Resurrección, nos situamos en el Vaticano. El Vaticano vacío, absolutamente vacío. La iglesia vacía y también la plaza de San Pedro. Una imagen poderosa, una imagen tremenda, entre apocalíptica y profética. Zona con Mado Martínez eh, Con Juan José Sánchez Oro Y con Miguel Pedrero Y antes os contamos otras cosas Hablamos eh, de milagros De milagros que no tienen explicación Hablamos eh, de milagros con Manuel Carvallal Goda será la protagonista en el relato de Silvia Casasola de Mujeres con historia y las Casas Encantadas, las casas las ventas, el la clere de esas casas en del Pasado con Laura Falcó, Hay la fronteras en el futuro, por supuesto, con Javier Sevillano. Por supuesto, os hablaremos De la Vida. Se acaba de publicar un libro muy pocos días antes en De que ocurriera lo que ha ocurrido. El libro se titula La Biología del Presente y sus autores están esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Y repetimos, estamos esta noche hasta las cuatro y media de la madrugada Uno no tiene más herramientas eh, que sus palabras eh, Pero sé que esa herramienta es la única que uno puede usar Y una de mis herramientas es darle al play Presentar algún tema musical que ayude Y escuchar esto, yo intento que lo haga Aunque una sola persona Le remueva esta canción, es Más de mucho y conseguiremos Más que mucho Es de alguien que ha visto la oscuridad muy de cerca, muy de cerca, que acaba de anunciar su vuelta a la música. ¿Cómo vas a volver tú a la vida? ¿Cómo va a volver el mundo? Pronto va a llegar el tiempo de hacer aquello que nunca nos hemos atrevido a hacer. Ahora, que empiezo de cero? Que el tiempo es sumo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que dé la hora. Ahora Que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo miedo. Humo dejar de ver De palo, la canción es Humo. Un canto al presente, un canto a la hora, lo que tenemos que hacer. En cuanto la puerta se abra, la hora, las 12 y 40 minutos, ahí comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. I'm so tired of being here. First while my joy this tears if you have to leave Vivimos un tiempo en el que queremos un milagro, queremos un milagro que sea y que significa salir sin mácula, alguna inbenness de lo que está ocurriendo. Milagros es sin explicación.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 invocan la intervención o la intercesión de un santo determinado cuando se produce esa curación eh, estas personas asocian que esa curación está relacionada con esa con, con ese ruego a ese santo determinado y si se, si se certifica médicamente tal curación ese ese milagro pasaría a la comisión de las causas de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 no se pasaron todos los filtros de los médicos y finalmente Vaticano la reconoció como la última curación milagrosa en tu resto en 2013 insistimos vamos a cambiar de tercio vamos a escuchar primero escuchamos una música y ahora explicamos qué tiene que ver con este asunto del que estamos hablando esta música que vamos a oír <música>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 que además, probablemente porque nació en un momento histórico fundamental, Tarsson, que antes de ser sacerdota, antes de ordenarse, era un tipo muy racional, era profesor en la Universidad de Beaumont, entre 1880 y 1887. La, vivió... la Universidad de Friburgo de Prisgovia, que decía él. <risa> sí, sí, ese era otro, ese era Hans Wender, ah, que sí, no era jesuita, precisamente. Vale. Pero, pero Tarsson, eh, claro, vivió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 Manuel, explícanos bien eso porque no lo tiene que traducir. Sí. No, pues está clarísimo lo que está ver, diciendo, tú eres mi Dios, dice? tú eres mi Dios o Sanausana. Sí. Así, ¿Ah, ah, claro. Es claro, en árabe, ¿no? de hecho la, la canción se titula así, You are My God, tú eres mi Dios, eh pero en árabe, claro.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 programa que hoy ha comenzado a las 12 y media de la madrugada y estaremos hasta las 4 y media de la madrugada aquí en Monta Cero La Rosa de los Vientos en unos instantes eh, tenemos eh, tertulia tertulia zona cero pero también tenemos esta noche mujeres hay con historia fronteras del futuro ecos del pasado Estamos viviendo desde luego días históricos, días importantes, días que nos están estremeciendo, pero también estamos conociendo historias en verdaderamente asombrosas, historias de solidaridad historias como la que vamos a escuchar ahora. Es una grabación que nos acaba de mandar Miguel Ángel de Tobías. Ha estado invitado en varias ocasiones en nuestro programa. Él es documentalista, director de cine, escritor, creador de programas entre televisión, pero sobre todo, amigo, amigo del equipo. Y como a todo el mundo, lo que está ocurriendo le hizo pensar. Él quiso ayudar. Todos tenemos algo que dar. Y él, lo que hizo fue hacerse voluntario en una residencia de ancianos y allí se fue está en esa residencia de ancianos y nos ha mandado un mensaje estamos orgullosos de él de que nos esquiva de que nos cuente lo que está viviendo lo que ha vivido lo oímos hola eh, Bruno Silvia y a todos los oyentes que como yo lo sois de La Rosa de los Vientos soy Miguel Ángel Tobías eh, Ya sabéis que me dedico a producir y dirigir eh, películas y documentales sociales. Pero en estos días en que estamos viviendo esta tragedia de la pandemia de coronavirus, pues he retomado lo que fue mi ocupación durante algunos años. Y estoy como voluntario en una residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid, donde se necesitaban doctores y deciros que eh, tengo muchos sentimientos encontrados de ver eh, pues el, el horror ¿no? y la desolación que, que ha supuesto llegar a, a esta residencia donde pues como en muchas otras ¿no? eh, por culpa de la falta de, de personal, infectado, de, de material pues hay eh, mucha gente ¿no? que, que está sufriendo y que ha sufrido y, y que lo ha pasado muy mal y, y por supuesto gente falleciendo. ¿no? Esos, esas personas que lo dieron todo, que lo han dado todo por nosotros, esas personas que no debemos olvidar, eh, a las que le debemos que, que haya una seguridad social, que haya una sanidad y que de alguna manera pues en este momento... Eh, ...como sociedad... ...les hemos abandonado... ¿no? ...y a la vez también tengo que decir... ...que me he encontrado... ...con lo mejor del ser humano... ...me he encontrado con personas... Eh, ...con otros compañeros... ...y enfermeros y auxiliares... ...y el personal de cocina y de lavandería... Eh, ...dejándose la piel... ...con todo el amor del mundo... ...a pesar de no tener en muchos casos... ...la protección adecuada... ...para que nuestros mayores... ...estén lo mejor atendidos posibles... ...dentro de las circunstancias... Eh deciros también que otra de las reflexiones ¿no? que creo que como sociedad tenemos que hacer es eh, que cuando llegué me di cuenta de que quitando cuatro o cinco personas conmigo, el resto de los que están ahí son eh, inmigrantes, el resto de la gente que está trabajando, muchos de ellos que han sido contratados porque pues los, los que eran titulares eh, cayeron enfermos, Y que están ahí, ¿no? Con todo su amor también eh, peleando. Y lo digo para que cuando esto pase, que no tengamos ¿no? la tentación como sucedió en la crisis anterior de, de decir, bueno, ahora nos necesitamos y, y tenéis que volveros a vuestros países, ¿no? A ver si aprendemos con esta pandemia de una vez por todas que solamente existe un país en el mundo que se llama Planeta Tierra, que solamente existe una raza, que es la raza humana, que comprendamos que vamos todos juntos en este barco y que debemos luchar, ¿no? porque haya una mayor justicia social. Fantástico, fascinante, estremecedor, único el testimonio que nos ofrece Miguel Ángel Tobías, voluntario en una residencia de ancianos. Esto es el Arroz a los en 16 minutos sobre la una de la madrugada, tiempo de Tertulia, tiempo de Zona Ferón.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 que tratamos habitualmente en la Tratula Zona Cero, historias de ánimas benditas. Mado. Hola. Hola. <ríe> historias de <ríe> ánimas benditas. Es que os eh, había perdido. Sí, el tiempo, sí, sí, sí, ¿no? perdona. Pero eh, estaba pensando que, pues precisamente hablando de santos y de santos populares.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 Y hoy en día os traigo un hechizo egipcio de hace 1800 años que un grupo de científicos acaba de traducir en un papiro. Está escrito en demótico en el que Taromewai escribe un encantamiento de amarre erótico porque la cosa está subidita de tono. Y va uy, más allá uy, uy, de, lo, uy, uy. Sí, de o sea que, que querían dar un vaso más pero la cosa no fructificaba, ¿no? Sí,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 Miguel Pederero, gracias. Hasta la próxima. Mado Martínez, muchas gracias. Gracias. Cuidaros. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. nos recordamos, hoy hemos empezado a las doce y media de la noche. Vamos a estar hasta las cuatro y media de la madrugada. La Rosa Ventos en la sintonía de Onda Cero Radio Horario Especial durante toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo. en de 2:30 y media a cuatro y media de la madrugada. queda muchas cosas por delante. Vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcón, Mujeres con Historia. Con Silvia Casasola, Fronteras del Futuro, con Javier Sepillano Y ahora nos vamos a poner en contacto con los autores de un libro que ha visto la luz hace muy poquito. Un libro que nos habla de la biología del presente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. <risa>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 Nuestra pregunta, mientras charlábamos él y yo, era ¿por qué? Y ese por qué, esa respuesta, es lo que nosotros llamamos biología de la supervivencia. Y, y es algo apasionante. Y esta investigación en la ciencia ha resuelto, en lo que vosotros conocéis, en lo que exponéis, yo creo que es una de las grandes preguntas que nos podemos hacer todos. La personalidad, lo que somos, ¿es o se hace?,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 ...la rosa de los vientos... ...en Onda Cero... ...ecos del pasado... ...alquilería es una casa... ...encantada, una casa en donde han ocurrido... ...cosas en verdaderamente terribles... ...pues... Igual no, o igual sí, hoy lo vamos a saber, te vamos a poner una serie de ejemplos y luego puedes juzgar y decir. Lo vamos a conocer con Laura Falcón, Lara, en los ecos del pasado. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Presidente de Prisma Publicaciones. ¿tú alquilerías una casa como las que vamos a aceptar? Porque menudo pasado tienen algunas, ¿eh? Algunas quizás sí, otras quizás no. O sea, yo reconozco que no soy aprensiva quizás a una casa donde me digan que hay fantasmas... Si me ha aprensiva una casa donde quizás hace recientemente que ha muerto a alguien asesinado ¿no? quizás eso me da más mal rollo claro, pero bueno, lo que ocurre es que hablaremos de los castellos claro, lo que pasa es que muchas casas en donde han ocurrido cosas luego ocurren esas apariciones y parece que están ligadas nunca mejor dicho similar, lo de cosas en, del, del, claro, nunca mejor dicho lo de cosas en del pasado, vamos a repasar si te parece Laura, algunas de esas casas con algunas de esas historias algunas muy conocidas muy conocidas y que tuvieron mucho impacto social hace no tanto tiempo. Eh, por ejemplo, este caso en Ventas, en Madrid, pues salió, bueno, hubo muchísima información, parece que nos habíamos olvidado, y fue hace cuatro días. Pues eso, vamos a empezar por las que ha habido asesinatos recientes. Sí. Mira, la que comentas tú es la del que llamaban el caníbal de Ventas. Este señor, este buen hombre, mató a su madre en el domicilio que nos compartía en el número 50 de la calle Francisco Navacerrada de Madrid. Esto fue en febrero de 2019, como dices, no hace demasiado. Bueno, ¿qué ocurre? Que según el portal inmobiliario donde se colgó la casa, eh, el alquiler... De, de los pisos de este mueble no logran superar los 500 euros al mes, pese a estar en pleno barrio de Salamanca, que como bien sabemos, los que conocemos un poco Madrid, es un barrio prohibitivo. Pues esas son las consecuencias muchas veces de esas casas. El caníbal en de ventas, sin embargo, no es el único personaje que ha hecho este tipo de, de cosas, este tipo de crímenes horribles. El siguiente caso, esto ocurrió en Madrid, el siguiente caso nos remite a un suceso que tuvo lugar en Valencia. Efectivamente, hablamos de la ruzafa. En este caso hablamos de un asesino que vivía en un apartamento de unos ciento 120 metros cuadrados. Este hombre era conocido como el descuartizador de Valencia, nada menos que el asesino de la maleta y nuevamente estamos en un caso parecido la casa no consiguen alquilarla por más de 550 euros al mes en una zona privilegiada de Valencia pero claro, te imagínate que sabes que la casa que vas a alquilar ha vivido un descuartizador, pues no sé yo, si le hace mucha gracia. De, desde luego que no y además eh, un caso verdaderamente tremendo, eh. Eh, es que es lo que ocurre con estos eh, que has comentado, el de ventas, este de Valencia son casos eh, que no dejan indiferente a nadie, todo asesinato es un asesinato evidentemente, pero es que esto fueron, se añadía ese hecho tan terrible, eh, caníbal uno, descuartizador otro, bueno, pues desde luego que va a ser muy difícil que, que lo alquilen, como también va a ser que difícil que alquilen este que se encuentra en el número 3 de Malasaña. Bueno, yo creo que toda la calle Malasaña está en cierta manera maldita. El número 3 es uno de los casos que les está costando muchísimo vender. Y, y bueno, y es una calle que concentra una historia super sangrienta, y es que se remonta a bueno muchos años atrás. Pensemos que dice la, la leyenda que la calle está construida sobre el antiguo cementerio de Santa Catarina. Eh, hablamos del siglo XVI, nada menos. Ahí se encontraron varios fetos escondidos bajo el, bajo los cimientos de la casa, en lo que era el sótano, ¿no? Pero es no solamente eso, pensemos que en 1909 una mujer intentó asesinar sin éxito a su ama, al amante de su marido. Luego, un año después, un hombre se arrojó desde un balcón de su casa. En 1913, un niño murió a, arrollado por un carro en la, en la zona también. Insistimos, eh, todo esto que estás diciendo y lo que falta ocurrió en la misma casa, ¿eh? Bueno, ocurrió cerca bueno, eh, de esa casa, sí, en lo que es el tramo claro, de Malasaña, sí. que es una calle muy cortita. Mm. Entonces, claro, eh, es la calle entera la que está un poco maldita, en cierta forma, claro. ¿no? Pues mira, un año después, lo que decíamos, eh, pues eh, tenemos a un joven que decidió arrojarse al viaducto de Bailén. En 1932 hubo una pelea entre cocinidos que acabó también a cuchillazos y francamente mal. Bueno, en apenas cien años, digamos que se han registrado como diez asesinatos, tres suicidios, varios accidentes mortales. Por ejemplo, un camisero que resultó asesinado en la vivienda... Eh, por un golpe en la cabeza en 1945. En el 62, un sastre que mató a su mujer y a sus cinco hijos. Eh, luego, por ejemplo, dos años después, en el 64, hay una mujer soltera que estrangula su relación nacida y lo esconde en un cajón. Bueno, ¿tú crees que una calle así? Y muchos de estos, de estos sucesos son en, en el inmueble, otros no, otros son en la travesía. Bueno, es igual, ¿eh? Claro, pero ¿tú crees que una calle así, o sea, es fácil eh, de colocar en el mercado? A mí no me extraña que hayan hecho hace poco la película esa de Malasaña 32. Eh, evidentemente, claro. Es verdad, es verdad. Claro, claro. Eh, es la tradición ya de, de lo que esa calle oculta, es una calle maldita. Como maldito tiene que ser el chalet, seguramente todo el mundo lo recuerda porque ocurrió hace poquito y tuvo mucha repercusión y fue un crimen tremendo. Nos situamos en Pioz efectivamente, fue donde Patrick Nogueira asesinó y descuartizó a sus tíos y a sus primos. Eh, bueno actualmente los propietarios no se atreven a pedir más de ciento veintisiete mil euros por la casa y está pues muy, muy por debajo del mercado. Y aun y así O sea, los únicos interesados por la casa que desconocían la historia, o en cuanto la supieran, se tiraron para atrás. Claro. O sea, que la casa, ahí se queda. El crimen de Pioza es la casa, en donde ocurrió el crimen, un crimen que fue tremendo, tremendo. Eh, no nos alquila como tampoco... Eh, bueno, pues el caso de Laura Luelmo también tuvo mucha repercusión y ahí está la casa de alquiler, ¿no? Estamos en la misma. La familia del asesino las tendieron de vender por seis mil euros, precio muy por debajo del mercado. O sea, hablamos de una vivienda de setenta metros y con terreno anexo, pero nadie la quiere comprar sigue a la venta. Y ocurre lo mismo por ejemplo con la casa de Rosario Porto, ¿de sí, ¿De sí, sí, la niña es un Tabasterra. Sí, sí, sí, que tuvo muchísima Esta, repercusión, claro, claro. Es que estamos en la misma. Esta casa salió al mercado por su precio teórico, que era novecientos mil euros pero está al 50% y nadie la quiere comprar. Y otro caso también que yo creo que todos tenemos la memoria es el caso de José Bretón. Sí. ¿Qué ha ocurrido con la finca de Famosa de las Quemadillas? Pues bueno, han conseguido vender parte del terreno, pero la casa no la quiere ni Dios. Evidentemente. Hablamos Claro, hablamos de una casa, pues imagínate, donde han sido asesinados dos niños, ¿no? O sea, nadie quiere vivir en una casa así. Y, y luego pasamos pues a las casas con fantasma, que y también tienen su historia. Que también tiene su historia y su dificultad para ser alquilado, pero evidentemente es que los casos que hemos citado son ecos del pasado, pero más que eso son como gritos del pasado. Pero claro, aquí casos de momento terribles. no sabemos de que hayan fantasmas, pero sí que sabemos que lo que ha pasado en la casa... Invita que los haya, pero o cuanto menos genera muy mal rollo en el comprador. Sí. En aquellas casas, en algunas sí que tenemos claro que han habido asesinatos, en otras no se tiene la certeza, pero sí que hay fantasmas, y es muy conocido que hay fantasmas, o tienen fama de malditas. Por, ejemplo, por ejemplo, te iba a decir, cortejo jurado, ¿no? Claro, cortejo jurado mezcla las dos cosas. Ese es un palacete del siglo XIX, como los oyentes saben seguramente, que levantó la familia Her Heredia. Está en Málaga... Y, y, bueno lleva desde dos mil quince a la venta, salió a la venta por dieciséis millones, vuelve a estar en el mercado y no hay manera, se ha bajado a doce millones como a cuatrocientos, es una finca preciosa ...pero estamos en lo mismo... ...todos los vecinos saben que hay fantasmas... ...saben que ahí se asesinaron a varias niñas... ...en rituales como satánicos... ...saben que la historia de la familia del día... ...es extraña también... ...cuanto menos se llegó a decir incluso... ...que tenían sótanos con máquinas de tortura... ...cosa que nunca se ha podido demostrar... Eh, ...lo que sí que es cierto es que es un lugar... ...con fama de tener fantasmas... ...y los vecinos dicen que por las noches... ...se escuchan golpes, ruidos, lamentos... ...que se iluminan luces cuando no hay electricidad... ...bueno, lo que quieras... Venecia es muy bonita, es hermosa, nadie lo va a dudar, pero igual esta casa tiene su historia también, ¿eh? Bueno, es una casa nuevamente, es un gran palacio, sí, es un palacio sí, claro. es el palacio cadarío en el centro de Venecia, en mitad de la zona más cara de todo Venecia, un edificio más precioso, pero hablamos del número 353 eh, de Sestiere eh, de Dorsoduro, exactamente esa dirección, ¿vale?, Bueno, está justo al lado, hacia el Gran Canal, ¿vale? Uh -huh. Tengamos claro que es un edificio que durante muchos años estuvo habitado, durante muchísimos años, pero la mala suerte quiso que todos sus propietarios hayan acabado o en suicidio, o asesinados o arruinados y desprestigiados ninguno se ha librado de esta maldición, ninguno, digo que llegó a tal historia, la, la, la tradición que los italianos eh, no lo dudan o sea, para ellos es una casa más que maldita pensemos eh, algunos, bueno, la leyenda dice que puede tener que ver con lo, la frase que grabada en su entrada, en la frase pone Urbis genio Joanes Daríos, que significa eh, Giovanni Darío, el genio de la ciudad, pero Cuando buscamos el anagrama, esto se convierte en otro significado, que es el siguiente, subruina insidiosa género, que significa traigo ruinas a los que viven bajo este techo. Con lo cual parece como que la maldición estaba ya escrita desde los orígenes de la casa. Sí, sí, sí. Eh, se escribió para que nadie lo duplara Efectivamente. Esta es la historia, que fíjate que por ejemplo hubo un famoso muy interesado en, el, en la propiedad, que llegó a desplazarse a Venecia para comprarla, que hablamos de Woody Allen, uh -huh. pero cuando llegó a Venecia y se enteró de la historia del edificio, se tiró para atrás. Venecia es la ciudad más hermosa, desde luego, de, de, de Italia, una de las más hermosas del mundo, y también lo es Sevilla. Y en Sevilla también encontramos alguna casa con carabén. ¿eh? En este caso hablamos de unas galerías, las galerías Vilima, de las cuales nuestro querido amigo Juan eh, José Manuel Bautista conoce muchísimo la historia, ¿no? Hablamos de la tercera planta, sobre todo de esas galerías, una juguetería y zapatería donde todos sus empleados decían que era un no parar, objetos que se movían, ruidos extraños, eh, el, la, la, la, el material desaparecía de los lugares y aparecían otros puntos de la tienda, bueno, de locos. El caso es que se declara un incendio en un momento dado, en ese incendio parece ser que mueren dos, eh, dos bomberos y cuando se reconstruye el centro comercial eh, siguen pasando cada vez más cosas. El caso es que llega un momento en que no se puede sobrevivir, o sea, ya no por, por los fenómenos paranormales, sino porque la, el desarrollo de la industria del comercio pasa por los grandes almacenes fuera de las ciudades y galerías de Lima deja de tener sentido, con lo cual se cierra. Y ese local lo utiliza en 2004 Alex de la Iglesia para grabar el crimen perfecto. Bueno, pues en palabras de Alex de la Iglesia, cuando fueron a positivar los negativos, faltaba metraje, se habían registrado sonidos que nadie identificaba, eh, incluso psicofonías. Decían que les desaparecían cosas también durante el rodaje. Bueno, dicen que probablemente lo que está allí era algo previo, pero también actualmente eh, los fantasmas de, de esos bomberos. En cualquier caso, nuevamente estamos ante un edificio que no ha conseguido venderse, pese a estar en el meollo, en el puro centro de Madrid, y tener muchos metros cuadrados. Hubo, de hecho, una empresa china que estuvo a punto de comprarlo, pero nuevamente, cuando conoció el malfario y la leyenda que tenía el edificio, se echó para atrás. Como también es un edificio que tiene su historia, el cat Hostel. En este caso está habitado, en estos momentos es un hotel, pero... Es cierto que tuvo muchos muchos años donde consiguió mucho, costó mucho venderlo, incluso que se lo quedara alguien fijo. De hecho se vendió durante un periodo de 10 años hasta cuatro veces. Sus propietarios dicen todos ellos que ahí dentro pasa algo. Es un inmueble ubicado en la calle Canizares número 6 de Madrid, y un no edificio que tiene una larga historia, eh, había sido palacio, iglesia, eh, bueno, iglesia, no, o sea, había, sido, había, había habido una iglesia justo enganchada al sótano del edificio shan Eh, digamos que dicen también que estaba cerca de un antiguo cementerio bueno, tiene mucha historia previa a lo que fue la construcción del edificio pero a partir de que se construyó el edificio eh, no paran de pasar sucesos, de hecho a comienzos del año 2000 era un palacete que servía a la familia en cuestión que lo hizo construir, pero cuando se vendió empezó, empezó ya a correr la voz de que ese edificio no se podía vivir en él, de hecho lo compró una pareja de conocidos periodistas, pero poco tiempo después de mudarse, sobre todo la mujer y la hija empezaron a notar que ocurrían ...cosas muy extrañas, de hecho se sentían... ...muy agobiadas por la situación que vivían allí... ...ruidos inexplicables... ...un ascensor que subía y bajaba... ...solo, sin que nadie lo accionara... ...incluso sin luz... Eh, ...tal fue la historia que decidieron desistir... ...y vender el edificio en el año 2002... ...salió a la venta por algo más de 6 millones pero sus posibilidades nuevamente quedaron ensombrecidas cuando la gente empezó a conocer la historia. Así que finalmente lo tuvieron que vender bastante más barato y lo compró pues, un empresario, primero para una tienda de, de muebles, que no acabó de funcionar, y posteriormente lo vendió al grupo empresarial que actualmente ostenta el Catch Hotel. Otro lugar en donde ocurren cosas, han ocurrido cosas, en donde hay apariciones, en donde hay sucesos extraños y que vamos a aceptar, ¿Qué podemos encuadrar en este lugar, en estos ecos del pasado, nos sitúan en el Reino Unido, en la Casa de las Brujas? Pues mira, hablamos eh, de The Cage, se llama en Essex, Reino Unido, y ahí estuvieron encerradas, por lo que cuenta la historia, 13 mujeres acusadas de brujería que posteriormente fueron ejecutadas. Desde entonces nadie es capaz de durar en la casa más que unos pocos años. Vuelve a estar a la venta por no sé cuánta vez también nuevamente. Pensemos que esto ocurrió en 1582. Estas mujeres eh, fueron encerradas en la cárcel, que en aquel momento era lo que es el salón actual de la casa. Eh, fueron ahorcadas en ese mismo salón. Desde entonces eh, la casa ha pasado de un dueño a otro sin parar en nadie y dicen que la actividad paranormal es tal y tan bestia que no se puede vivir en ella demasiado tiempo. Ha permanecido, de hecho, abandonada más de una década y según cuenta la inmobiliaria es casi imposible venderla. Y atención, porque vamos a hablar ahora y vamos a cerrar este episodio hablando de uno de los sitios, una de las casas en donde han ocurrido los hechos más eh, tremendos. Hay películas, hay, hay todo, y lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, Amityville. Nuevamente estamos ante eso. En este caso sí que está claro que parte de un asesinato, de un asesinato además muy sangriento. El catorce sí. de noviembre de mil novecientos y cuatro. La familia de Fogg fue asesinada por su hijo mayor, Ronald de Fogg Junior, mientras dormían en sus camas. Cuenta la historia que este chico decía oír voces. Nunca se supo si realmente era un demente o si únicamente pues era una persona perturbada que decidía asesinar a sus padres o si realmente oía algo que pues pudiera llevar a, a tales hechos. Lo que sí que es cierto es que la familia que se mudó después, George y Cathy Luz, vivieron un auténtico calvario en esa casa. Eh, fenómenos extraños, eh, de, presencias demoníacas, sobre todo, que atormentaban a los padres y también a los hijos. De hecho, Hasta llamaron a un sacerdote para que bendiciese la casa Pero no hubo forma de que esa casa les dejara vivir en ella De hecho, los Lutz abandonaron definitiva la casa, definitivamente la casa los 28 días de mudarse, se dice pronto ¿eh? Sin poder aguantar más en su interior La casa permanece intacta Nadie ha conseguido vivir en ella demasiado tiempo La dirección, de hecho, por si alguien le corte ir o comprarla Es el 112 de Ocean Avenue, en el estado de Nueva York Y la gente ahora, después de todo lo que ha escuchado, después de todo lo que nos has explicado, qué hora responda tiene eh, almodía Rosaventto sea para hacerlo con elmodía rosavientos se puede poner si sí, alquilarían una casa en donde han ocurrido este tipo de cosas o en donde se producen fenómenos qué extraños que, que la, la gente que... diga. No, hay una cosa de todas maneras que tenemos que tener muy clara, y es que la ley no obliga a ningún vendedor a contar si en su casa sí. ha habido un asesinato o si en su casa hay fantasmas. Ah, Lo cual facilita sí, sí. que, evidentemente, salvo que el comprador se entere de la historia o investigue, pues te la pueden colar, lógicamente. Por eso ha habido muchos casos de gente que no sabía la historia real de su casa hasta que empezó a vivir y ha visto que no podía seguir en ese domicilio. Pues, pues vamos eh, a alquilarnos casas nuevas, ¿eh? Eh, sin, bueno. sin uso y sin historia detrás. Eh. Así nos aseguramos, ¿eh? Bueno, la verdad es que al menos es inquietante saber que pues la casa en la que vives han podido pasar cosas de este calibre, ¿no? No deja de ser curioso. Madrid o Barcelona, eh, los edificios eh, más hermosos, eh, los edificios más grandes, más bonitos, eh, uno puede encontrarse algo verdaderamente espectacular, eh, pero todos son edificios antiguos y todos son edificios eh, que tienen su historia detrás, eh, su Hombre, historia puede bien. ser luctuosa también. Estaría bien si los oyentes nos escribieran y nos contaran casos que han conocido. ¿Sí? O, o, o también su opinión sobre el tema, si serían capaces de vivir en una casa así. Con Almadía, almadía Rosavito, eh, lo pueden hacer, eh, pueden eh, decir, eh, formulamos esa pregunta, pero que también cuente eh, lo que piensan e incluso los casos... Eh, que conoces, el que conocen, por cierto, eh, el próximo jueves, eh, todo eh, siempre en Onda Cero, se abren las puertas del Colegio Invisible, el nuevo programa del mundo del misterio en Onda Cero, el Colegio Invisible, tú y Lorenzo Fernández, nos trasladéis cada sitio, cada día, a un lugar, a un sitio en donde, bueno, es un sitio entre bellísimo, normalmente, y también con, con su historia. ¿A dónde vais? ¿Dónde, no sé? Eh? ¿Invitáis a viajar el próximo pues jueves, a ir, por la noche a las once, a, a la una? Vamos a hablar de, de amuletos, vamos a hablar de fetiches, y vamos bueno. a ir nada menos que a Egipto, porque Egipto era un reino, el reino de la magia, era un reino donde, además, el uso de amuletos era bastante frecuente, y hay historias increíbles en Egipto, que seguro que a los oyentes les van a encantar. Así que aquellos que quieren acompañarnos a Egipto, ya lo saben, el jueves a la una en el colegio invisible, en onda cero. Egipto y los amuletos eh, protagonistas eh, de este episodio, de este viaje del colegio invisible. Ojo, uno de los asuntos eh, más enigmáticos eh, que existen en uno de los países, bueno, uno de los países más enigmáticos, seguramente no, el país más enigmático, Egipto. Pues Egipto y los amuletos en. La, la próxima vez que se abra el próximo jueves el Colegio Invisible. El jueves por la noche, la noche del jueves al viernes el Colegio Invisible aquí en Ondastero a la una de la madrugada. Ahí escucháis a Laura Falco, Laura y también escucháis a Lorenzo Fernández. Laura, dentro de siete días ahí nos seguimos hablando, ¿te parece? Perfecto, buenas noches a todos. atención al relato de Mujeres con Historia de Silvia Casasola que nos presenta a Jane Goodell, la persona que más y mejor investigó el mundo de los simios. Mujeres con Historia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 Fronteras del futuro. Fronteras del futuro, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenos ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Javidi. Bueno, Javier... Yo.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 los excrementos del cuerpo humano, tanto líquidos como sólidos, ¿por qué no actualizamos esto un poco y le sacamos un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 Esto lo ha llamado no, este diferente. sistema que lo llaman ellos el anal print scan.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 sintieron incómodos y mostraron una cierta preocupación sobre la privacidad de este sistema de reconocimiento de ano que hemos visto, ¿no? Bueno, o sea, yo, que son, yo, son... yo creo que es exagerar un poquito las claro, cosas. Eh, son algo... cosas que todavía eh, estamos, es de, no... lo, lo que hablábamos antes, claro. ¿no? todo lo relacionado con el ano o, o, o, eh, o la orina, eh, todavía nos da mucho pudor, ¿no? Cuando son sí, partes sí, más sí. del cuerpo de la que, que la que tenemos que cuidar y de la que tenemos que extraer también eh, datos para mm, mm, acajar es que esto no es e e no e es ¿eh? otra cosa no claro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 Exactamente. Así que nada, lo dicho. Caga al rey, caga al papa y del cagar nadie se escapa. Así se los inodoros en el futuro. Bueno. Con Javier Sevillano en Fronteras en el futuro. Javier, muchas gracias. A vosotros. Madre, que usted lo deposite bien que Eso es una gran felicidad. Ya te digo. Oye, eso sí que sí, ¿eh? Que te deja un es relax cierto. ¿Te deja un relax? Bueno, luego seguimos hablando. Ah, sí. <risa> y vamos a acabar el fin de semana en La Rosa de los Vientos, como lo hemos empezado. Es decir, hablando de la figura, es Semana Santa. Sigue siendo Semana Santa. Resurrección. Hoy hablando también, de la figura de Jesús de Nazaret. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.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 Es El Peregrino, que así se titula El Peregrino, el libro que acaba de publicar Luciérnaga, y su autor está esta noche con nosotros, él es Zorre Yudorovich. Zorre, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, y bueno. gracias por haberme invitado. Buenas noches, tío. La verdad es que la figura gracias. de Jesús en de Nazaret es tan... Bueno, te pregunto, decimos Jesús en de Nazaret, Jesucristo...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 llegado al final de la rosa de los vientos esta noche, una rosa de los vientos que ha comenzado a las doce y media que ha estado hasta ahora, hasta las cuatro y media cerrando una semana comenzando otra, ojalá esta semana sea un poquito mejor que las anteriores y bueno, empecemos a ver un poco la salida de este túnel en el que estamos, finaliza la cuarta semana de encierro, la cuarta semana de confinamiento la verdad es que Ojalá, ojalá nunca hubiéramos eh, tenido que pasar estos días. Eh. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con esto y que salgamos eh, de estos días lo mejor eh, posible. Por un lado, eh, social, médicamente, por supuesto, luego económicamente y también socialmente. A partir de ahora ya estamos, eh, pero el, eh, el reto... A esos niveles económico, social y por supuesto médico es gigantesco. No nos hemos semana... pasado el día de, de resurrección. Pues sí, si él sí. resucitó y lo dio todo Santa, por eh? todos nosotros. ¿Qué Santa, pues no nos nosotros, imaginamos. nosotros vamos a resucitar de esto también. Y, y, y va a ser, pues, de, estos, de estas anécdotas que se cuentan en familia, ¿recuerdas cuando y fija, ojalá, ojalá Y fíjate los hecho. bebés que han nacido, las alegrías que dan también. ¿Los bebés que han nacido? Yo conozco... Ojalá, vale, vale, o los que van a nacer. No, no, yo conozco a dos bebés, nos lo ¿verdad? dijo Dolores, una, una amiga mía, su hija también ha tenido un bebé, y dentro de nada van a tener bebé otros amigos, o sea que la vida sigue... Volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, a las 12, en principio, a las 12, las 12 en la Comunidad Canaria. Besitos, fuerza y honor a todos.